agradecemos por estar acá, sabemos que es parte de la contención del público durante la vaca superior. nosotros como servicios somos poca cantidad de personas nos dividimos eh, y organizamos de forma de ser tres personas de servicio educativo cada uno de los días de la fecha y por supuesto poco gracias que contamos con para poder realizar tanto las actividades educativas como la contención del público ¿Contención del, bueno, no, de contención del público no nos estamos obligando a hacer de seguridad sí. eh, es bastante amplio lo que implica contener el público mucho más allá de estar eh, retando o prohibiendo sino la contención tiene que ser de contención pero desde una estructura un poco más eh, educativa entonces que eh, implica contención de público que es un poco lo que ustedes van a hacer, no lo único, pero es de lo que dos semanas. Eh, como les decía hoy, vacaciones y inviernos interesa mucha cantidad de público, mucho más que cualquier otro día, bueno no, vacía del niño también, vacía del niño y vacaciones y inviernos a un explota eh, pues significa que hemos tenido días de vacaciones de invierno hemos tenido en el salón dos y medio 80 nenes perdidos entonces eh, imagínense, yo solo, solo le estoy hablando de la cantidad de nenes que se pierden a eso hay que sumarle la cantidad de personas que intentan darle ¿no? de comer a los animales, a la cantidad de gente que... y le da un pedacito de algo porque también nos encontramos con dos situaciones una que le da de comer mucho pelín con incluido, ¿no? y otra que traen manzanas de su casa. o traen zanahorias o traen comida y dicen, pero yo no le estoy dando nada malo es que, que yo veo que ahí, pero... tiene su bueno, así, que ahí tienen su ambiente para que le vas a dar de más pero ya lo tiene en ambiente o, yo había al cuidador que le estaba dando de comer manzanas, yo le vengo a dar también más manzanas. Bueno, en realidad cada uno de los animales del zoológico tiene una dieta que está preestablecida por servicios veterinario o por economía, que prepara las dietas y le entrega una cantidad justa de alimento por día. Si cada persona que viene le trae una manzana al elefante, y no tenemos forma de controlar qué cantidad de manzanas comer el elefante al final del día. Por lo tanto, no tenemos una forma de controlar su dieta realmente. ¿Se entiende? Entonces, esto, este tipo de contenido es importante transmitir. ¿sí? No ir a retar, sino más bien ir a educar. Ya sea, te desplieces un ya sea que trajo las manzanas lavadas y pegadas en la casa. ¿sí? Porque ahí hay... se toco. Eh, entonces, la idea es que puedan recorrer el parque abarcar ciertos puntos que nosotros sabemos que son claves en cuanto a este tipo de actividades de, de pasar la parada, de intentar darse comer a los animales y son claves porque tienen que ver con que el animal que están viendo tiende a ser más carismático que el eh, de cualquier otro. Van a intentar darle de comer a los caídos en el camino 45 millones de veces más a María, la garagua azul seguramente de 20 personas que interesa a que consigue una vez mucho. entonces no digo que no hay que pasar por el ambiente de María, digo que hay ciertos puntos donde depora, hay que pasar 10 veces y otros donde estás una vez y ya más o menos te das cuenta como está la situación bueno, no se queda o ¿no? de acuerdo de que que la idea también es que no recorran solos, pero tampoco que recorran en más Nos ha pasado otra vez que viene gente a, a colaborar y por ahí siete recorrentes que van así. En Pocardum, en Porteo en Patota y por ahí van, ¿entendés? Ah, el lo de ellos. El, el eh, porque van metidos en una situación más social, de amigos, que eh, es una situación de colaboración del parque. Entonces... Lo ideal sería que vayan aproximadamente de a tres, o de tres coches pues, que nos van a eh, Pero ¿por qué no solos? Porque nosotros nos vamos a usar por personas donde le dirán, no, disculpadme que el nene no traiese la baranda porque no pasen el clasito entero por el ambiente de los sexys porque eh, pueden enganchar y pueden lastimar Ah, sí, disculpá, sí, tenés razón Y sacá al nene, no creo dice Si yo no hago mis hago lo que quiero El suyo es que cuando nos Darla Cada una de esas situaciones. y si la persona que se perdió es un adulto y ese adulto tiene un celular, van a intentar comunicarse por el o sea, son dos adultos los que se perdió ¿no? uno del otro. Intentar comunicarse por el celular. Tenemos un teléfono en la administración que nos avisa, nosotros intentamos comunicar a esa persona Si no se puede, se hace un anuncio por parlantes convoca esa persona a un lugar donde su compañera o compañero sepa que esa persona sabe llegar, por ejemplo no le dice ¿Dónde? eso ya sea para un adulto como para un nene de no menos de 6 años ¿no? si un nene de 3 años lo más probable es que no sepa a ningún, no, tenga, no haya guardado una referencia se entiende de un lugar pero si es un nene de más de 6 años probablemente pueda dar pueda entender una referencia. Entonces, se le pregunta a la persona de cómo estaba vestido, cómo estaba vestido ese nene, cómo se llama, nombre completo, o sobrenombre del nene, cómo lo llaman ustedes, porque capaz que el nene se llama Carlos Alberto, pero al nene le dicen Pipi. Y el que está perdido en el parque es Pipi. Entonces, si nosotros hacemos un anuncio por parlante, decís, ¡Carlos Alberto! Eh, Andá al ambiente del elefante Que es el lugar donde la persona Dice que lo veo por última vez No sé, yo estaba mirando al el elefante Y de repente no lo vi más El nene cuántos años tiene, nueve O seis, o siete ¿No? Bueno, vos crees Que puede estar todavía en la ambiente Del elefante, que el puede Llegar a volver al ambiente del elefante Sí, bueno, perfecto ¿Cómo se llama? Y bueno, ¿cómo le dicen? Porque si el escucha por el autoparlante, claro, lo más probable es que no se hagan cargos de cargos al gato. Porque la familia, los amigos, todo el mundo dice pipi. Entonces es preferible llamarlo por el autoparlante y decirle pipi, tu mamá María te está esperando en el ambiente del elefante, que es el último lugar que conquista tu mamá. Pipi, pipi. pasa hasta que nosotros lleguemos a la administración, vamos a necesitar que ustedes ya tengan dos estos datos, ¿se entiende? Entonces nosotros llegamos a administración, corriendo, porque vinimos de bote la situación, ¿no? Corriendo, y ustedes ya van a tener el su supermerito que se llama Carlos Alberto, que tiene 7 años, pero le dicen pipi, y que sabe volver a la mente del elefante entonces nosotros por el papelito corriendo llegamos al parlante y dijimos todo lo que teníamos que decir si no, nosotros tenemos que llegar y hacer todas estas preguntas a la madre o a la mía o a la mía ahora es distinta la situación como se procede si el nene es, el nene está perdido es menor de 6 años se han perdido nenes hasta de un año la primera Chicos muy chiquitos o personas discapacitadas. la pasó el año pasado, en las vacaciones de año pasado, que vino la tía con su hermano, la tía con, con un chico que es autista. Entonces, no no respondía a su nombre ni a ningún tipo de llamado eh, y no tenía ni la más mínima idea del lugar donde lo dejó de ver. Sabía que era por el lado de los ahí, pero nada más. Entonces sirve de algo, yo, bueno, ¿cómo se llama? Andrés, sirve de algo que yo agarro el autocarlamante y dije, Andrés, Andrés, Andrés. Si Andrés no responde a su nombre porque tiene una patología que no le permite que hacerlo, ¿entiendes? Entonces el procedimiento es absolutamente diferente. ¿Cómo está recibido Andrés? Avisar a todo el personaje zoológico que Andrés se perdió y avisar, a por alto parlante, al público que hay una persona que no responde a su nombre, no puede responder a su nombre, que está vestida de tal y tal y tal manera, por favor, si alguien lo ve, avise de inmediato o acérquese hasta la administración y avise dónde, eh, dónde lo vieron por última vez. Pueden pasar situaciones de esas, puede pasar que el hombre que se perra sea demasiado chiquito, y probablemente no preste atención a indicaciones que se dan para Para que una persona o, una, o un nene pueda llegar a prestar atención que esa voz, que suena fuerte, puede llegar a ser una indicación para mí, necesita tener cierta estructuración lo suficientemente compleja para darse cuenta de eso. Un niño de 10 años, le puedes estar gritando por el proparlante, va a responder la voz de su mamá por su nombre, o a la voz de un familiar de alguien conocido no va a responder a la voz mía que estoy gritando por alto parlante de la misma manera poner a todo el personal exológico y poner de aviso a todo el público presente que dejare un nene que está de tal y tal forma que responda al nombre de tal si lo ven, por favor, acercarlo hasta la administración no acercarlo hasta ¿no? buscar la ayuda el público visitante ¿Y por qué alertar a todo el personal psicológico? Porque tienen que estar atentos las personas que están en la puerta principal que no haya nadie llevándose un nene que no corte. ¿Entienden? Ah, ¿y qué pasa si usted se muestra con el nene? Si los padres, en este caso están muestran con el nene. Entonces, si el nene chiquito va a llorar lo suficiente como para que no puedan entenderle absolutamente nada de lo que está diciendo. O a veces... Puede hablar, eh, no, a veces destacamos, eh, no llora, pero no puede hablar, porque es tan chiquito que ni siquiera está de hablar. Entonces, ¿cómo se llama? Lo más es que le digan, como le dicen a él, <coughs> Nina, por el decirlo. <risa> Nina, lo único sabe es Nina, bueno, Nina... Eh, entonces, van no a dejar a nosotros y nos van a calmarlas, no atosigarlas, no cinco personas que rodeen a Lina porque si Lina se Typically. va a sentir absolutamente eh, atosigada, ¿sí? Una persona está con la nena, la persona que es madre, si es, puede ser una mujer mejor porque la tienden a calmarse más con los los chicos los chiquitos o con mujeres, los varones, si es una mujer mejor no intenten no agarrarlo, tenerlo, chistocarlo, tranquila. Tranquila, separada, distancia, tranquila. Y le habla todo el tiempo de la forma más tranquila posible. Le pregunta a que cree que le puede llegar a interesarlo. Está como, bueno, tú es feliz, ¿qué viste? Maqueta, el ¿Viste que el el no le responda. ¿no? ¿Qué es que viene el elefante? ¿Un zoológico? Bueno, no, niña, Ah, nada, no, ahora ya estamos llamando mamá, vamos viniendo, con mamá, viste con la tía, con el cosas. Puedes llegar a decir con quién vino Entonces, preguntame, ¿con quién vino? ¿Cómo se llama la persona con la que vino? Entonces, nosotros por alto parlante, avisamos. Hay una nena de tal y característica que dice que se mina Nina... Eh, tiene aproximadamente porque pues, se puede decir que tiene buenísimo si no, tiene aproximadamente lo que nosotros suponemos que llegar a tener ¿se entiende? y de esa manera se informa a la familia que queremos que esté buscando a Lina por otro lado porque, ¿no? porque Lina está en la administración o sea, porque no hay que ser autodomina <risa> entonces eh, esa es la forma de proceder es un cuento a de público Esto en septiembre, como les decía hoy, intentando que la contención no sea solamente un adoctrinamiento, sino que sea también una actividad, una tarea educativa, eh, todo lo que tiene que ver con que los chicos se relacionan y demás, estar lo más pertinentes posible, que se quede uno solo de ustedes con la, el neno de la persona respectiva las otras personas a buscar ayuda, que no hay nadie cerca de ustedes. No acabes decidiendo por el partido que no ¿Se entiende? Si no uno... Y, eh, en cuanto a la actividad Hay una actividad que nosotros eh, programaremos para vacaciones de invierno En la cual ustedes están eh, más involucrados que en las otras Una de las actividades depende exclusivamente de ustedes O sea, ustedes la llevarían adelante Se va a hacer los fines de semana, viernes a domingo en realidad, eh, en una franja horaria que es de 2 a 4 de la tarde, en donde todavía no está definido por completo el lugar, pero la intención es eh, buscar un espacio donde haya la mayor cantidad de vegetación posible y que el cierto recuadro no esté afectado por elementos necesarios de construcción humana Digamos, que sea lo más una selva sin tener una fuente de fondo sin tener, no sé, un tallo de basura sin tener, ¿no? que sea más parecido a la naturaleza pura posible y eh, se hicieron siluetas de animales en, eh, en vinilo que se adhieren a una estructura eh, para que queden vagos la intención es proponerle a las personas con un celular puedan sacarse una foto y se vería la persona en, una, en un ambiente en la foto se vería la persona en un ambiente de naturaleza lo más mura eh, posible ¿sí? metida entre estas siluetas de animales ¿sí? como si fuera uno más y con una frase que la persona puede elegir de esos tipos de loquitos como los de pensamiento pero que vamos a estar diciendo Eh, hay una serie de frases donde dicen, no sé, yo protejo a los animales, yo me comprometo yo es <coughs> ¿no? que con su propio celular puedan sacar una foto ahí y aprovechar ese momento, o sea que eh, la situación no sea, vení, pasé y saca otra foto solamente, ¿no? sino aprovechar ese momento para que ustedes puedan transmitir los contenidos del proyecto que hoy, eh, que hoy por lo que se solo Eh, entonces, invitarían a las personas a que se saquen una fonte de paso les comentan eh, algo del contenido del proyecto de su logro. ¿Sí? Eh, el servicio educativo no solamente va a ser esa actividad que está exclusivamente ustedes para, para, para llevarla adelante, eh, sino que hay algunas otras actividades en las cuales también van a poder estar involucrados, pero más como observadores o conteniendo el público para poder llevar adelante esa actividad. Una de las actividades es el taller de enriquecimiento mental que se va a dar acá en el Centro y Medio. El taller implica la convocatoria de las personas, principalmente chicos, nenes son los que se enganchan la realización de los orquedos o de los enriquecedores, Entonces van los materiales, se les va a proponer, eh, se les va a dar una charla de lo que implica el enriquecimiento y para qué, el fin, el objetivo, eh, por qué es importante hacer el enriquecimiento aerosológico, se les va a dar bueno, guantes, descartables, se les, va a, ¿no? se les va a ofrecer los materiales para que ellos mismos hagan un enriquecedor que va a estar destinado a tal o cual animal, dependiendo del día, dependiendo de la situación de los animales, ¿no?, lo o no sea, sé. ¿Cuál animal esorótico podría recibir ese día, ese tipo de Entonces, se abre el enriquecedor y les, les avisa a los padres que ese enriquecedor va a ser entregado ese día en la visita guiada, por lo tanto, tienen que estar atentos a la para que convocar a la gente a esta actividad, puedan ir los nenes ver pues, el ejercicio que ellos mismos hicieron, es entregado a este animal de qué manera utiliza el animal. Eh, ese es uno de los talleres que trabajan. Otro de los talleres es de recitado, en realidad de reutilización, no sería recitado. Se van a... Eh, botellas plásticas y envases de estrapas que si tienen por favor traigan <ríe> eh, si usan, toman leche larga vida que vienen en cartoncitos o los cubitos bajos, esas cosas por favor traigan de, y se van a hacer se va a enseñar a personas a hacer monederos con, con esos envases eh, y con las botellas se van a hacer Eh, como una especie de que eh, serían repitas, torres <ríe> de macetas ¿sí? ¿sí? las la botellas se van a transformar en macetas ¿sí? se ponen una sobre la otra entonces regándolas claro, ¿sí? regándolas de, de arriba y se van a buscar semillas que son el parque, se ven parque va a invitar a las personas a sembrar <tose> las semillas en esas botellas llevar la maceta con la botella y van a aprender a hacer una maceta con aquellas botellas que ellos utilicen en sus casas y eso eh, y bueno las visitas guías que se van a dar a todos los días a partir de las 3 de la tarde se va a convocar a la gente a, en distintos lugares también de acuerdo la situación de cada animal cada día así no armamos de una forma estructurada eh de visitas eh, donde estén incluidos tal, tal, tal tal animal porque un día eh, tal animal se lastimó, se enfermó se, lo que sea que pase no está bueno ir porque un montón personas va a dar una visita entonces ese animal ese día no vamos a dar una visita, vamos a dar cualquier otro ¿entiendes? por mm. eso las visitas se organizan en el día en función de las posibilidades eh, de los animales proclives o no, a recibir el eh, público en la visita. Bueno, una vez que ya les explicó todo, fíjense que en realidad... Si <risa> se quiera, no se puede levantar. que en realidad cada uno de los, de los primeros que se van a encontrar con estas situaciones son ustedes, es la primera descarga del público la hacen ustedes. ¿sí? Es muchas veces la más difícil, es la que impacta, la que... No siempre, pero si hay una situación agresiva, esa descarga es con ustedes. ¿No? Es que es la verdad, les digo, porque si lo desigual oh, ¿no? está todo bien, no. Por eso, eso me atribo un costado y la segunda descarga es con el personal del parque, donde ya la persona va a estar a veces, no siempre, un poquito más. Esto es para que ustedes no se enrojen, porque en realidad lo que van a venir también es a disfrutar de lo que pasa. ¿Sí? No es no lo a pelear, digo, y una de las cosas que van a empezar a plantear el público de bueno, eh, primero le van a decir algo que es verdad si sí, nosotros estamos hablando dentro de, de lo que es un proyecto, un proyecto que va a cambiar las cosas pero todavía no se va a ver ese, ese cambio real, ¿Sí? porque tiene varias etapas en el proyecto y recién estamos en una etapa donde nosotros con una cuestión burocrática, eso no se ve ¿Sí? No se ve, todos los problemas de alimento que teníamos, eso no se va a hablar. Entonces la gente, ¿qué va a venir a ver? Va a venir a ver dónde está ese cambio que nosotros cuando estamos publicitando. Muchas veces esa publicidad está maldada, ¿sí? Porque hay políticos de turno que compañía cuando no Por ejemplo, ¿qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? la Ciudad de Buenos Aires y ahora se cierra. No, no, cierra para abrirlo. Pero para ver por qué nuevamente que no se van a encontrar con un cambio es acá. Porque hay un montón de cosas que hay que ordenar Antes de empezar con un proyecto ¿Sí? No es fácil Estamos hablando de vías Con las cuales nosotros estamos dándole Ese proyecto de cambio Son vías Entonces no podemos andar, entendiéndolo Como objetos donde me lo para acá Y me Y así me empieza a tirar como frijugas No, todo lo contrario mm -hmm. Hay que analizar caso por caso qué es lo que vamos a hacer con cada otra cosa Nosotros ahora nos estamos por reunir con el Ecoparque Buenos Aires, así, junto con el eh, Fauna eh, Nacido, para explicar cuáles son los proyectos y cuáles Este tipo de institución tiene una historia ¿sí? y una construcción. Bueno, no es fácil desarmar y volver a armar. No es fácil. Pero es todo un desafío en el cual tanto Buenos Aires, como La Plata, se marcó en poderlo organizarlo. Todo lo que pasó en el sol Buenos Aires, después de Buenos Aires, está dado por una pelea de los trabajadores. Ustedes vieron todo lo que pasaba allá, que los trabajadores se expresaban, se encerraban el pánter, porque Eso se da porque también están pensando que en algún momento las cosas tenían que cambiar, ¿no? Porque somos muy críticos de lo que nosotros hacemos dentro de los padres. Ahora, ¿cuál es? ¿en qué nos vamos a enmarcar? Y esto está muy claro, porque hasta Mendoza, con todo, tomelo de los periódicos siempre confundimos. Eh, Mendoza también está diciendo lo mismo Lo que se a abocar Este tipo de institución Es todo lo que es Proyectos de conservación En animales autóctonos Esa es la verdad En algunos casos se viene haciendo Sí En Aguaragua Por lo que es se viene haciendo Grandes proyectos de conservación En Aguaragua La mayoría de estas instituciones Y lo hablo por, por conocimiento Porque bueno A través de la selección De, de cuidadores Nosotros fuimos recabando algunos resultados que van dando o, por ejemplo, dentro de estos proyectos Fundación mundo Marinos, por ejemplo, está muy criticado, sobre todo por el tema de Sin embargo, Fundación Mundos Marino Marinos ha liberado cantidad de los ha liberado cantidad de los y eso no lo es supone porque falta ese, esa publicidad te mantén y veo a poder avanzar El Sol de Buenos Aires, a través de la Fundación Caburé que eh, libera cantidad, que primero rehabilita, y después libera cantidad de las capacidades. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad hay, en hay un problema en la biodiversidad, hay un con la desforestación, problemas con la pesca, <tose> que estamos ante los recursos, la explotación innecesaria del recurso, entonces empiezan a generar problemas para los animales. Estas instituciones son los que los traen, los, eh, digamos, los recuperan y luego los liberan. Entonces eso es también lo que nosotros tenemos que transmitir Esa es la verdad De lo que se hace, o sea, quizás no se publica ¿Sí? Por eso Nosotros criticamos Cómo se venía dando en el fisiológico clásico <tose> Y por qué lo queremos también No queremos tener más Fisiológico pura y cruzamiento de exhibición ¿Sí? Pero Lo que tenemos que hacer es todo se queda ahí y se que condiciones. Y por supuesto que el animal pasó esa, ese promedio de vida y terminó viendo qué es lo que El tema es que eso es, copian una información, la de y entonces se empiezan a criticar eh, a lo solo que no a este tipo de información actual. Por supuesto que ellos nunca deberían ir al estado ahí. Nunca tendrían al como nunca teníamos el dinero de que van a entonces eso está nosotros le tenemos que dar lo mejor la gente va a venir a criticar eso seguro no, so, no, no solo la gente digamos la gente que va a entrar acá va a venir a disfrutar de otro tipo de espalda sí. pero le van a preguntar a ustedes que van a estar en el parque, nosotros también, pero van a estar dando vueltas identificados cuál es el cambio el cambio no se va a ver ahora se va a ver recién a partir de año que viene o la, o recién que sepan, porque nosotros, yo les quería notar estos datos para que ustedes puedan transmitirlos. Más allá de que tengan un montón de datos, cualquier cosa que pregunten y no sepan, no inventen, se dice, y no sé, si me da 5 minutos, te voy Y avise a cualquiera de nosotros y nos vamos a sacar. No, pero eso ha mucho que por miedo de decir que no saben, hacen inventar y cualquier cosa. Y hago un niño porque me dijo uno de los chicos que la Alejandra va a a buscar y se va. <risa> no, si no se que no tengo esa información, pero si me das un poco cinco minutos, te averiguo. O acercarte alguno de los chicos que... Es lo que sea, ¿eh? lo que sea, ya sea que es información de este tipo. ¿Cómo se llama ese animal? ¿No lo saben? La verdad, no importa. Ahora sí, es más complejo si ¿sí? ustedes la información a Doña, porque si la ¿Qué decimos ahora? ¿Se llevó el búfalo? ¿sí? Nada, la transmisión sigue positiva porque el animal está sola, vive la manada y la preferible que vive la manada como no corresponde en un lugar donde, donde nunca les voy a quedar salida. Bueno. entonces esa es una de las acciones que nosotros somos. por ejemplo. Eh, ahora durante la vacación invierno se va a ir el águila, ¿sí? Es un águila que hace 17 años que se puede salvar En un lugar que no puede vivir Sin embargo, justamente a nosotros lo que nos preocupa es el estado de los animales Cuando vamos a de a poco vamos a ir avanzando El águila se va a ir al suelo de Buenos Aires Ya se hicieron los análisis Los resultados del suelo de Buenos Aires se realizó en conjunto Esto es importante, nosotros si vamos a empezar a trabajar en conjunto si No queremos conservarnos más y islas Entonces, junto a eso, no sé, la Fundación Caburei que reivindica a las rapazas y las libera, vamos a trabajar con este general. Lleva a la Fundación Caburei inmediatamente, una vez que la Fundación da el resultado positivo de que este animal se puede liberar, se va a viajar a la semana siguiente a San Luis a liberar el animal, ¿sí? Por supuesto que eso conlleva un transmisor para que después se pueda ver esa liberación a ver cómo eh, procede, ¿no? Si el animal Puede pasar, esto hay que claro, las liberaciones no siempre son exitosas, porque a veces van al fracaso, y el fracaso es normal Por eso se pone un transmisor y se sigue el animal. ¿Ok? Digo esto digo lo que pasa, uno va a tener sí, un proyecto de este estilo, sepan que hay éxito, que hay éxito eh, Después se van a ir los legumes, al alzó de batán, o se agarró toda una lista para estos animales, Estos bichos están asignados hace más de dos años una jaula en veterinaria. ¿Por qué? Porque en realidad, como no era, no, no se daba el canje, ¿sí? Según la ley, se puede canjear como oh, figurita. Yo te que todo figura como es cosa. A nosotros no nos interesa ni nada de Si estos animales lo podemos llevar a un lugar y que estén mejor, lo vamos a hacer. Por eso se arregló, ya que tienen una isla que armaron para estos los animales nosotros los trasladamos inmediatamente apenas se ha aprobado para formar provincia. A veces algunas cosas pasan por burocracia, pero la decisión está tomada. Ahora nos metimos en un proyecto de conservación con CLT que es en la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes donde vamos a trasladar un grupo de pecarí dentro de una zona para volver a regular la, eh, la zona. Después también vamos a tratar de llevarnos unos yacarés a una reserva de Santa Fe, que también hemos hablado hace poco, realizamos un taller de pastiles en uh, el Sodo Bucacer y cuando hice una se llevan a otro lugar, tenemos los yacarés, lamentablemente al no tener una estructura como corresponde, lo tenemos no un ubicado, y no Entonces, de esa manera se ¿sí? nos vamos a otro lado Y esto por lo menos va a ser Imagínense todos los animales que les acabo de decir pues Puede que a ustedes les parezca poco porque, bueno, ¿Por porque vamos a ir avanzando en esto Si uno después se pone a ver que, En qué grado digamos, Nosotros somos críticos nos ponemos a analizar cada caso Nos ¿sí? llevamos a bajar ¿Por qué? Porque esta construcción de exhibición en realidad no apunta a lo que no importa cómo estén los animales se tienen que exigir el problema es cómo vamos a tener ambiente vacío esa es la logra <tose> a contar con gente que venía no a <tose> hacer lo que fue muy difícil no, la verdad no, que hay menos cada, cada vez porque nuestra intención no es tener los animales exhibidos como si pueden ser un objeto, sino priorizar el hecho de uno animales, si van a lo autóctono, ¿no? sin dejar, obviamente, no, todo lo que es exótico, no tenemos algo va a ser. Eh, pero ahí te doy un tarjeta para explicarle muchas cosas a mí. Y la gente en eso normalmente siempre... Entonces, es un poco de la información que ustedes cuentan. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Este grupo de trabajo, de este guión de hoy, estamos convencidos hacia dónde va. Y fíjense que cuando nosotros empezamos hablar de esto, de la cualquiera que es todos los parques en Argentina, de este tipo de parques, están hablando exactamente lo que... Y ya le voy a decir, una de las cosas es... No entender a los animales como un objeto, como una figurita, sino como un sujeto que vive casi con y lleva su tiempo. No se va a ver inmediato, eso también hay es, que no se ve inmediato los resultados. Es una confusión a largo plazo. Otro tema, van a tener una credencial para sí, que los identifiquen, el público los identifiquen sí, y que ustedes también pueden identificarse como parte del solo, el voluntario del solo de cosas que nos mandan los perros. Eh, suele pasar que con la masa de gente ingresen perros ¿sí? al sol. Eh, ¿Sí? Ha pasado que los perros intentan correr o atacan a los gansos, a los gansos reales, los animales que están sueltos, empiezan ¿Sí? a ladrar. no intenten agarrar el perro porque ya ha pasado que ante la situación de desesperación de es que el perro va a agarrar al alcance y nos va a saltar y ¿eh? salta al perro y la agarró al tondero van a hacer tres vasos ponemos en todos los pasos van a hacer tres, uno sigue al perro y los otros dos van a buscar ayuda iremos ¿Eh? por los elementos necesarios para Oh. Sí, señor. Sí. Los no, un chiquito no. sí, los bolsos. Ah, ah, en la guardia no sé encontrar. Este, igual es sí, se mi pasa mi la puerta y le da visita. La manera de Mahavira, no sé qué miedo su cara si la persona tiene que registrarlo, va a decir, "Cómo va a hacer a mirar esa cosa." a darle se introducen afuera salen los perros y afuera también desde lo que tenga la no, si convención no, pero sí siempre afuera incluso pasa que Que, que va con nosotros, una es Carla que está allá, Carla, que está allá. La Bueno, va a estar Carla también, bueno, nosotros vamos a al personaje que también tenga la posibilidad de que pueden tener una vez que les avise El personaje está avisado que van a venir todos ustedes que sepa la puede indicar también ustedes Y ojalá que esto uno le explique las problemáticas posibles la que es poder tener la posibilidad, que yo creo que puta, a tener una charla con el público, que puedan charlar, que puedan, jamás, explicarles de ciertos animales que ellos pregunten, que vamos a pasar a ver con animales, el conocimiento a los que estén en el mundo de los animales, de diálogo, de, de charlar, de comunicar, ser positivos, estar. También es el lugar donde nos vamos a lupiar, que va a ser... Entonces sin investigación, es ese edificio que nos pidieron que está todo brillado, todo brilló. Quiero que entramos en 52, siguiente, en la empresa de sí. la escuela y los baños. Sí. al lado de baños, ahí, la sí. escuela, ahí vamos a concentrar nosotros. Y va a ser el lugar núcleo que ustedes... Eh, no, no, participen. me ha quedado con las cosas, el mar, que la tierra, la costumbre, la nofera, etc. Y eh, el sábado que viene, si nos fijamos una hora antes, pues le a pasar una diapositiva para respetar todo lo que estamos que puedan salir al parque, si ¿sí? corresponde, eh, el sábado que viene empieza, a ver, si bien empieza el lunes, ¿no? pero bueno, se el fin de semana anterior como para los chicos, como ves, que los padres, los abuelos, tíos traen a los chicos, como también la descarga de todas las ocasiones y eso es. pasa mucho yo también gusta a los chicos aunque acá puede entrar con en cualquier cosa la o sea, familia le dice bueno estamos acá y ahora me duerme solos ah. y eso también por ahí el no está perdido pero si ven nenes solos pregunten ¿dónde está tu papá? ah, no, dámelo allá a no. poner vamos a poner tu papá y le decimos, no dejen que los chicos recuerdan de vos explica bien, no? pero eso también pasa mucho que se encuentran a solos Hola Mica, nos va, va a llevar a y, y después van a hacer un pequeño Con Mica y les va a ir explicando sí, a sí. Bueno, van a con la chica ¿Sí? Y les van a un poco cuáles, cuáles son los puestos Donde más gente va Y donde llega sí, sí. ¿No? sí. para que llegan O si quiere ¿Sí? hay alguna situación con que diga vengo